Magio. buenas tardes, Jessica, cómo estás? Buenas tardes, cómo andas, Juan Pablo, bien? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy agradado con el, el tema veranístico. Viste, llegaron las las famosas fiestas en un marco de mucha tranquilidad y pudimos sortear el escollo en el que se transformó el año 19, Jessica. Así que, vos no sé sí. si compartís esta mirada. No, sí, ni hablar, ni hablar. Ya estamos todos como más alegres, todo eso. Estamos como muy entusiastas y muy como esperando que se, que se vienen las propuestas, el plan de lectura a nivel nacional, eh, maravilloso también, estamos todos como muy contentos, con muchas expectativas, y bueno, con todo, ¿no? Y con muchas ganas de trabajar, ni hablar. Muy bien, muy bien. Bueno, son muchas y muchos los que estamos festejando el regreso del plan este, de lectura, del plan a nivel nacional, pero además también hay gente que se pone manos a la obra y por eso queríamos hablar con vos, Césica, por el trabajo que está llevando adelante la, la popular, la Miguel Ángel Gómez Drumel, y este, queríamos enterarnos bien pormenorizadamente de qué es esto de la primer biblioteca digital de libros de autores pampeanos de la provincia y del país, sí. Sí, sí, la verdad que eh, empezamos como nuestra biblioteca es una biblioteca nueva, ¿no es cierto? Y hay un, un proyecto que envían todos los años con AVIP de conservación y preservación de patrimonio. ¿Viste? Nosotros entonces optamos por el tema de la digitalización, ya que es nueva, queremos conservar y preservar nuestro patrimonio pampeano a través eh, de la digitalización de los libros de autores pampeanos. Entonces, bueno, lo que, queremos, lo que hicimos como la idea era como acercar la tecnología, ¿no? eh, las nuevas tecnologías eh, a nuestros autores para que les niñas y adolescentes y adultos, eh, usuarios de la biblioteca, puedan eh, acceder a esa bibliografía pampeana a través de las nuevas tecnologías. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que resulta... Fácil de describir, incluso uno se lo puede imaginar. Después, este, cómo pueden hacer las y los socios este, para acceder a través de un smartphone, por ahí, o en la casa sí. con la, la netbook. Este, pero esto, Jessy, es este, bastante trabajo también, hay que decirlo. ¿O son, de alguna manera, estos materiales han sido facilitados? Eh, no, no, sí, es un trabajo de digitalización que hacemos en la biblioteca y aparte también eh, bajamos eh, material en PDF de las webs y que ya están digitalizados y lo que nosotros digitalizamos también y tenemos obviamente contacto con el autor de cada libro o autora y que nos dé los derechos de autor para hacerlo, no es que hacemos eh, un trabajo, este, intentamos hacer un trabajo serio de digitalización para que bueno, todos los libros de autores pampeanos se encuentren en una web, en un lugar eh, organizado Y eso para que podamos todos acceder. Eh, ponemos más énfasis también en el tema eh, de la alfabetización digital, ya que la biblioteca, viste, se encuentra en un barrio este, vulnerable. La biblioteca está en Villa Elisa, eh, allá atrás del hospital, como a 10 cuadras eh, atrás del hospital. Entonces lo que hacemos es que, bueno, eh, que las niñas eh, eh, aprendan eh, a digitalizar este libro Entonces de esa forma hacemos... Y acortamos todo el tema de la brecha digital con los barrios más vulnerables, ¿no? Y en esto, Jessica, sí. ¿también tiene algo que ver la digitalización que, que llevan adelante de algunos libros que van digitalizando ahí mismo? Claro, sí, sí. Y yo eh, me quedé, o sea, muy sorprendida con estos años eh, al no haber eh, habido planes de frenación con respecto al tema de... De, o sea, de esto de la brecha digital, o sea, durante estos, estos cuatro años al verse cortado eso, eh, los niños no tienen noción eh, de lo que es un escáner, de lo que es una impresora, de cómo se usa una computadora. Eh, me sorprendió porque, aparte, bueno, como trabajamos con niñas eh, de edades eh, de primaria, ¿no? ellos es como que eh, son familias nuevas, eh, son familias eh, con padres jóvenes y madres jóvenes, ...que aunque tengan acceso al celular para jugar, para jugar a los jueguitos... ...no están teniendo como el acceso eh, a la alfabetización digital... ...de búsqueda de información y de conocimiento... Eh, ...¿no es cierto? Toda esa parte de alfabetización para que la persona pueda... ...o sea, llegar al, a, al conocimiento que desea a través de las webs... ...de los buscadores y eso como que eso... Eh, no, no, ...en los barrios más vulnerables la verdad que no hay conocimiento... ...de cómo hacer para buscar la información... ...que UNE quiere a través de las web... ...y yo me quedé muy sorprendida... ...porque la verdad que ha sido un retroceso... ...estos cuatro años... Eh, que, no, ...que no estuvo el plan de conectar... ...¿no? De, ...a nivel nacional... Este, ...y entonces bueno... ...las niñas de, de, de los barrios... ...creen que una, que una impresora es mágica... ...¿no? ...y no pueden creer lo del escáner... ...cómo puede eh, sacar como una copia... De, ...de un libro... ...o sea, cómo se puede digitalizar... ...no, no... Eh, ...o sea, no hay para nada conocimiento... Eh, no hay alfabetización digital y la verdad que sabemos que, que sin eso, o sea, quedan totalmente excluidos y eh, excluidas, o sea, del de sistema. Sabemos que es todo un lenguaje que, que de construcción de procesos comunicativos en este momento histórico, después de la invención de la del Internet, ¿no? Y que es, es todo un lenguaje digital que el, los barrios más humildes, o sea, la, de, las niñas, o sea, no tienen acceso. Y es difícil, es difícil de imaginárselo, por ahí uno o una en la comodidad de casa, este, claro. a, a qué nivel de destrucción ha llegado el, de, la desar, desarticulación del plan este, de, de conectar igualdad, decimos, ¿no? Sí, sí la este, verdad es que me quedé muy sorprendida, tanto porque en junio nos, nos mudamos a Villesa y antes eh, yo estaba en el 5000 y ahí estuvimos digitalizando con adolescentes. Y también, o sea, eh, sí saben jugar a los jueguitos en el celular, O sea, pero no saben buscar, es toda una cuestión de, de que no saben, eh, o sea, llegar a la información. Y aparte que, que la Biblioteca Popular plantea una lectura por el goce, no es que hay una bajada de línea de contenidos de lo que las personas tienen que buscar. Entonces, es como que intento como eh, lograr encontrar esa diversidad en las líneas para poder... Eh, eh, poder eh, recomendar un libro y entonces vamos probando y van viendo qué es lo que les va gustando, qué hacia dónde van, entonces vas como develando toda una identidad y una diversidad en cada uno, ¿no? O sea, un libro que me gusta a mí no necesariamente le va a gustar a mi mejor amiga, ni a nada. Entonces, poder ver eso, salir del marketing, ¿no? Y de toda esta cuestión que es uniformada, que si a mí me gusta una serie, a mi amiga también. O sea, ir al libro, encontrar la diversidad, encontrar. Eh, realmente eh, una identidad en cada lector y en cada lectora no es cierto es algo que eh, eh, entonces esto de la digitalización nos acerca muchísimo a la biblioteca y es algo que yo me puedo dar todo el tiempo para poder encontrar en ellas en cada uno su diversidad no eh, y, claro y, y apor, claro. aporta además a su pequeña construcción personal de todos los días indudablemente no, sí, es sí, sí, es sí, este totalmente. bueno Es mucho, me imagino, me estoy imaginando mientras te oigo, Jessica, es mucho, muchísimo el, el laburo y lo que, lo que se puede llegar a descubrir, lo que se puede llegar a ver teniendo ese ojo del que, desde el que nos estás hablando. Eh, sí, sí, porque todo esto también plantea una investigación, porque cada autor, todo, primero hay que buscar por Internet si está digitalizado el libro que queremos eh, digitalizar. Primero hay que investigar, hay que ver a dónde lo podemos encontrar, después eh, tener el libro, eh, comunicarse con con el autor y la autora, o sea, para que te dé la autorización, es todo, y, y un interés, ¿no es cierto?, para poder digitalizar ese material y eso, entonces todo plantea este, toda una búsqueda, una alfabetización, y aparte, bueno, este, que tengan ese acceso a las nuevas tecnologías para cortar esta brecha digital que hay entre los barrios más. Sí, incluso en la gacetilla yo puse una foto donde están viendo las luces de los escáneres, o sea, del escáner así moviéndose de, un, de uno a otro, ¿viste? Y la luz como se y así totalmente sorprendidas, ¿viste? Unas niñas... Hipnotizadas las y no, niñas, sí. Hipnotizadas, sí, sí, sí, con las nuevas tecnologías. Entonces está buenísimo. Y también lo que queremos hacer este año, por ahí también que vayan eh, los autores eh, a la biblioteca, leer alguna parte del libro, algo para que también, cortar también... Eh, salir de eso que se eleva, ¿no es cierto?, al que escribe el libro y para que ellos también vean una posibilidad el escribir libros sobre lo que les gusta y eso para poder eh, también eh, salir de eso, de elevar al, al escritor, a la escritora, ¿viste?, y verlo como algo más cotidiano, también como que es otro, otro propósito que tenemos ganas de hacer. Así que esto de la digitalización de libros va a ir para rato, o sea, va, va, a haber, va a haber muchas cosas para hacer con respecto a este tema. Muy También bien. tenemos propuestas de la unidad 4, de, de bibliotecas especiales, y eso para ir, para digitalizar eh, con usuarios, eh, ¿no es cierto?, eh, que están, bueno, privados de la libertad, así que está buenísimo, está buenísimo porque vamos acercando eso, la, eh, las, las nuevas tecnologías eh, a diferentes eh, lugares. ¿no? Es eh, bien bien completa la, la, la, la aspiración, por lo menos. Así. No, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. La idea es dar un aporte en eso, ¿no? Y, y esta, esta página web que tenemos tiene un límite de 50 libros. Entonces, lo que queremos hacer es presentar otro proyecto de digitalización este año a Coramet para poder ampliar la página web y hacer una página web con una base de datos más amplia y para poder, o sea, eh, que sea más completa. ¿Viste? Y entonces para, para poder sumar más y para que, bueno, para que tengamos acceso todos, eh, a mayor cantidad de libros de autores pampeanos. Jessica, eh, ¿cómo se fijaron los objetivos? Digamos, ¿Cómo eligieron eh, los libros para digitalizar o para ir digitalizando? ¿Se, sí, ¿se no, ¿Tienen una guía estamos... o cómo lo decidieron? Sí, no, eso? Estamos haciendo los que teníamos en la biblioteca nuestra en sí y los niños van eligiendo los que les van gustando de autores pampeanos que están en la biblioteca. Así que como que recién estamos ahí. Ahora lo que queremos hacer es hacer una digitalización móvil, ir a otras bibliotecas y eh, plantear libros de otras bibliotecas que ya no se encuentren digitalizados, si no vamos buscando. Así que este, por eso vamos como primero ver si está digitalizado ya. Si no está digitalizado, llamar al autor. Si el autor nos autoriza, digitalizarlo. Entonces tiene todo un trabajo que vamos, que vamos haciendo Y bueno, y eso va a ser eh, la, la próxima, o sea, el próximo proyecto para presentar para hacer esta, esta, esta digitalización móvil en bibliotecas especiales y otras bibliotecas populares, para ampliar toda nuestra bibliografía. Van a hacer falta más manos, Jessica, ¿no? ¿Va a hacer falta también alguna ayuda de, de, de, alguna, de algún otro lado? ¿O con lo de la CONAVIP eh, puede llegar a, a resultar suficiente para realizar este trabajo durante no. todo el año? No, no, pero no, vamos, a, no, vamos, a, vamos a necesitar más, sí, sí, sí, vamos a, a buscar financiamiento y eso también, este, gente que colabore con esta biblioteca eh, digital de autores pampeanes, diputados, vamos a ver funcionarios, vamos a ir a ver a gente del Estado y eso que colabore y bueno, ¿no? como eh, también eh, fundadores de esta biblioteca y que también, eh, o sea, vamos a hacer una, una, una solapa también de agradecimientos porque sería la primera biblioteca digital eh, de autores pampeanos, y bueno, entonces cada cual que colabore con eso eh, va a ser como fundador de esta gran biblioteca que recién comienza. Muy bien, muy bien. Ojalá que por supuesto consigan el apoyo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y también la mano que puede dar alguna socia o algún socio. ¿Van a tener una campaña en algún momento entonces, Jessica, y vamos a poder volverlo a hablarlo, vamos a poder poner de manifiesto frente a nuestra audiencia para que las interesadas, los interesados en dar una manito para que nuestras niñas y niños de las barriadas, este estén achicando un poquito la brecha digital se puedan sumar a colaborar con esta primer biblioteca digital. La verdad es que por ahí suena este, no digo muy pomposo, pero suena como, viste, como ambicioso y me parece, me parece muy, muy buena la idea, Jessica, ¿eh? sí, sí, aparte que es de autores pampeanos. Entonces es como que nos estamos está así, situada, viste, en nuestra identidad, en nuestra pampa, en nuestros autores locales, entonces es como acercar, eh, acercar a, los, a los barrios el tema eh, de la cuestión digital, acercar a los autores y aparte acercar la escritura como una posibilidad también de vida y de algo que pueden elegir hacer, ¿no? Y, y les niñas y todo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque... Ese autor vive acá en el barrio, en el otro barrio, está acá cerca, eh, vive cerca de nosotros, vive en un pueblo cercano. Entonces es gente que, que camina de a pie, no es, no es algo eurocéntrico, ni que tenga que ver con otro país, ni siquiera con otra provincia. Tiene que ver con nosotros y con nuestra identidad. Entonces está buenísimo a nivel de experiencia que las niños vayan viviendo eso. ¿no? Que vayan viviendo, que se puede escribir, que, se puede, que hay autores pampeanos, que dejar de elevar... Eh, a las personas como celebridades y darse cuenta que son personas que viven acá en nuestro barrio, cerca un poco más lejos y así que eh, la idea y también acortar toda esta brecha digital que la verdad que, que me quedé muy sorprendida cuando, cuando tuve el diagnóstico eh, de la falta de conocimiento que hay de los niños con respecto a estos temas y Y, y bueno, así que bueno en ese arduo trabajo vamos a estar todo este año. Muy bien, muy bien ahí este, entonces este, en nuestras charlas, Sesika digo en las charlas que tenemos con nuestros amigues, van apareciendo sí. siempre los temas de la política y ahí hay otro comentario para que nos quedemos uh -huh. pensando y desarrollando también a ver si sale un pelito más de nuestra solidaridad para para después llegar a la relación con la, con la Gómez-Drumel y ver si ayudamos a Hacemos un pequeño puente para mejorar esta alfabetización digital que necesitan la pivada, sobre todo de nuestras barriadas. Jessica, no, la sí, verdad sí. es que vamos a estar atentos a, entonces al lanzamiento de esa campaña. Quiero que Dale. haya una campaña para sumar socias y socios. Dale, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, si eso lo vamos a hacer ahora. Eh, en, en febrero llegamos a hacer todas las, las cartas y todo ya, porque ya viste que los subsidios, ahora en enero no hay nada todavía con respecto eh, a ese tema y eso, todavía están con el tema de las partidas y eso, así que en febrero vamos a lanzar con todo, esa campaña eh, para buscar socios y socias y aparte, bueno, para que colaboren con esta página, que bueno aparte se pueden hacer eh, nada, puede servir para las escuelas para las currículas, para todo el año es, es, es maravilloso tener acceso a un libro con un solo clic ¿no es cierto? y de nuestros autores y de nuestra identidad y, y es, es, es maravilloso poder poder hacer eso, también sí, sin abandonar, ¿no es cierto?, también la, forma, la lectura en el libro que no tiene comparación con nada, pero sí, este, o sea, acercarnos, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder eh, tener un libro de Doctor Pampiano al alcance de nuestra mano en el momento que queramos. Sobre todo reubicando a semejante audiencia, digo, este, frente a las posibilidades digitales, Jessica. No, no, ni hablar, ni hablar. Muy bien, bien, muy bien. Vamos a estar atentos entonces esperando esa campaña para Dale. reunir socios y socias y para Dale. que la Gómez Drummel se vea adelante este, esta primer biblioteca digital de libros de autores pampeanos de la provincia y del país. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, muchísimas gracias a vos, eh. Que tengas a la gente de la radio y bueno, feliz año. Feliz año, eso, eso quería agregar, feliz año nuevo también para vos y buen resto de la jornada. Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludos a todos por ahí. Gracias por la Se, buena onda. Serán presentes, Jessica Magio es la referente de la popular, de la biblioteca popular, Miguel Ángel Gómez Drummel.